Buenas tardes, vecina, vecino, compañera, compañero, club de barrio y todos los alrededores de este hermoso barrio de la República Popular de la Boca que tanto queremos. Aquí estamos con Chani, ¿cómo estás Chani? Hola, buenas, buenas, buenas. No, no te escucho. Sale muy muy bajita tu voz. A ver. Ahora, a ver... Hola, hola, hola. Ahora sí, ah, pues está. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, vamos? estamos, otro va? viernes de gps con Matecito. Bueno, después de una semana de lucha, de, de autodefensa, del pueblo organizado que sale a, a tomar las calles y a, a entender que no va a dejar el poder en manos de los poderosos sino que va a tomar el, el poder en sus propias manos para no solo para defenderse sino para construir otro mundo posible si, sí, una muestra más de que hay mucha gente en desacuerdo de que las calles son nuestras y de que es donde vamos a, a seguir eh, pidiendo ¿no? por, por, por nuestros derechos eh, y porque frenen este avasallamiento que tienen contra el pueblo y a favor de muy poquititos pero uh -huh. eh, un poco de eso va a haber hoy, eh, vamos a rescatar un programa que estuvo saliendo el mismísimo día de, de lo que fue la, la marcha el miércoles, eh, por la tarde los compañeros hicieron una mesa redonda eh, en, el, en romper el cerco informativo aquí por la tarde. Eh, es una mesa en la que de verdad hubo una variedad de voces eh, y estuvo muy interesante, si bien Eh, dura más que lo que dura nuestro programa Tratamos de hacer un extracto para poder compartirles eh, agradecerles a los compañeros que, que nos facilitaron este eh, recurso uh -huh. y eh, así que después de la tanda vamos a estar escuchando un poco de lo que fue esa mesa uh -huh. eh, y aparte de eso como siempre el noto informe es cava, Y eh, algo de lo que estuvo sucediendo el viernes pasado en UNDAV, en la, en la Universidad de Avellaneda, donde hubo una muestra de diferentes eh, cooperativas que pudieron ir eh, diferentes compañeros, eh, compañeros del Fogón, compañeros de la Fray Luis Beltrán, eh, que nada pudieron exponer lo que hacen desde sus cooperativas en un espacio como una universidad Eh, y la verdad que el intercambio es muy lindo. Eh, hubo un material que hicieron los compañeros de comunicación de UNDAO, que también eh, vamos a traer hoy. Hicimos también eh, recortes y audios para que más o menos, eh, desde la entrevista que le hicieron las compañeras... Solo sacamos las, la, la palabra de los compañeros en limpio para que se pueda entender lo que se decía y también no cansarlos porque fue bastante extensa y las chicas estuvieron transmitiendo eh, en toda la jornada. Así que eso ese material está muy bueno, lo pueden buscar en YouTube, pero nosotros vamos a hacer eh, un recorte de, eh, de esto que les estábamos contando de nuestros compañeros eh, para que ustedes tengan un poquitito de lo que fue esa jornada que fue muy linda eh ¿Algo más, Patry? No, que todo? escuchando todas estas charlas y estos vivos que se dieron de en la UNDAP se muestra que la lucha también está y está centralmente, ¿no? Con centralidad en los territorios. Y en la tarea de todos los días, porque una de las cosas que, que quieren hacernos es dejarnos sin trabajo, ¿no? Sin chances de poder defendernos con nuestras propias manos. Y me parece que tanto lo que pasa en la UNDAV como lo que pasa en cada uno de los, eh, digamos, de, de los proyectos productivos que hay en la organización muestran que nos, nos defendemos con nuestras propias manos, ¿no? Sí, y los que dicen que no trabajamos y los que dicen que eh, solo salimos a la calle y la verdad que lamentablemente tenemos que dejar nuestros eh, puestos de trabajo, nuestras trincheras de lucha para... Eh, frenar, ¿no? Frenar un ratito lo que estamos haciendo E ir a la calle porque eso también es importante uh -huh. Entonces, eh, las veces que estamos allá Las veces que ponemos el cuerpo allá también eh, En la calle Estamos dejando esos espacios Que de verdad es el trabajo que inventamos Día a día Porque o sea, no hay trabajo real eh, Y tenemos que dejarlo un ratito también Porque tenemos que visibilizar eh, Nuestra lucha, uh -huh. ¿no? ni Ni todo al 100% calle ni todo el 100% eh, encerrados adentro de cuatro paredes. Creo que es un equilibrio y entre todos y comunitariamente tratamos de seguir teniendo ese equilibrio para para no caer básicamente, que mm. es lo que quieran. Sí, no no olvidemos pedir justicia por los detenidos eh, en la represión del miércoles eh Están detenidos con delitos que no cometieron porque lo único que estaban haciendo es expresando sus eh, voluntades y su posicionamiento respecto de, en contra mejor dicho, de la ley base. Y no los dejaron expresarse, no solo que no los dejaron, sino que los reprimieron y los arrestaron y en este momento se está luchando por la recuperación de sus libertades Sí, pedimos por esos compañeros y va a haber un poquito más de eso ahorita nomás en el Notting informes Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Reacciones ¡No te enfermes! ¡Cava! Asesorías jurídicas gratuitas, documentación, becas, vacantes escolares, temas migratorios, jubilaciones, defensa del consumidor y orientación y asesoramiento en materia laboral. ¿Dónde? En Carlos Calvo 3401 en la eh, unidad básica de... Dandis de Boedo Todos los sábados de 10.30 A 13 horas Los esperamos, acércate a hacer tu consulta Gripe y BSR Salud llama a la población A vacunarse La cartera sanitaria bonaerense Recuerda que están a disposición Las dosis de vacunas antigripales Y contra el virus sincicial En todos los vacunatorios alarma las bajas tasas de cobertura Casa Pueblo La Boca taller de percusión funciona los días jueves a las 4 y media de la tarde hasta las 530 de la tarde ¿Dónde queda Casa Pueblo? En Almirante Brown 1127 del querido barrio de La Boca Otra más de Casa Pueblo Lunes, miércoles y viernes Hacen almuerzo comunitario a las 13 horas El cupo es limitado, nada más que 15 personas Pero los esperamos, con todas las ganas y el corazón bien abierto En Almirante Brown, 1127 en el barrio de La Boca Almuerzo comunitario a las 13 horas en Casa Pueblo Y en relación a lo que decíamos antes acerca de los compañeros detenidos, eh, hoy a las 15 horas, eh, o sea que ya fue, está haciendo en este momento, eh, va a haber una conferencia de prensa en sede del CERPAJ, en la calle Piedras 730, y también familiares y amigos han convocado por la libertad de Santi Adano, Y todos los detenidos Es muy importante la presencia y la difusión en redes Y vamos a cantar hasta que liberen a todos los detenidos Hoy, viernes, a partir de las 11 fue en La Valle y Montevideo Y a partir de las 15 en Sede del CERPAJ, Piedras 730 Y así como el compañero... 35 personas siguen detenidas después de la represión del miércoles en Congreso. 13 fueron indagadas ayer. Hoy comenzaron a trasladarlas a cárceles comunes. La jueza, María Romilda Servini de Cubría, comenzó a rechazar los pedidos de escarcelaciones de las 35 personas detenidas. Los pedidos fueron formulados por abogados y abogadas de Correpi, Cepro, DH, CADEP y otros organismos pero la jueza dio lugar a pedido del fiscal Estornelli Club Social Nápoles. ¿Dónde queda? En Rocha 915 La Boca. Es un club compañero, hermano que está acá muy cerquita en nuestro barrio. Tiene actividades de lunes a sábados, por ejemplo, lucha olímpica, los Eh, lunes De 17 a 18 Los martes tienen taller De espacio y recreación Apoyo escolar, olla popular Los miércoles vuelven las clases de lucha olímpica Clases de armónica Los jueves Apoyo escolar, taller de murga Los viernes, peluquería, popular Yoga y asesoría Social y jurídica Los sábados, osteopatía Popular y taller de mosaiquismo Recuerden Rocha 915 La Boca Club Social Nápoles Lamentablemente Lamentablemente Tengo que decírselo De nuevo No hay plata No hay plata no hay plata, compañeros salvo que sea policía Políticos ojeros, salvo que sea De los pocos empresarios que con una sola acción Quebraron un país entero Yo crecí sin plata, sin plata me muevo Pienso que estaría bueno un día Probar algo nuevo, no sé, digo poder para el pueblo, por ejemplo Me arranque conocer a conocer algún dirigente y honesto Gente rica en empatía, mayoría combativa Porque un pobre de derecha es otro pobre Sin derecho, padre, todo tiene un precio En ese tema, quien lo paga? Yo quisiera que lo paguen los mismos que nos hundieron Me gustaría despertarse Sabiendo que mi sociedad se volvió un poco más colectivista Que un artista cobre bien, pero se ve que mi utopía es pesadilla En la mente está tornada en narcos capitalistas ja, Si es que eso existe Ponerle el nombre que vos quieras para mí es el mismo chiste Vienen, toman deuda, privatizan, vos lo viste Después de tantos muertos no entiendo cómo lo eligen Y es que no hay plata, no hay plata compañero, no hay plata Destrucción total de la industria nacional, venta de territorios y fuga de capitales. Violencia policial al estilo Patricia Burrich con un poco del gobernador Gerardo Morales. milicos y morales, conflictos innumerables, aumentos del desempleo y corruptos como el Zahorralde. Se ajusta y lo paga vos, lo pagas bien, lo pago yo, lo pagan todo menos los empresarios y gobernantes. Puedes equivocarte en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y en la séptima oportunidad. Pero que si hay una octava ya está. Ya está. Esto no es cerrarse, trata de invesividad Yo ya me pudrí, mi nivel de agresividad crece a la par de tanta necesidad Si la adversidad es tal, te invito a estar del lado piola Porque estas no, alianzas muchas plata, sin plata se quebrarán en es que no hay plata, no hay plata compañero, no hay plata No hay plata compañero, no hay plata Subió el arroz, subió el aceite También subió la leche y el pan Subió el agua, los fideos, el detergente y algo más Subió todo, pero todo pero lo que ganás Así como nos usan, así como te expulsan Abandonos del Estado, obras inconclusas La pudro sin pedir permiso ni disculpas Busco responsable en una fábrica de excusas plata para Continuamos con Al Gran Pueblo Salud Continuamos con al gran pueblo salud continuamos y seguimos acá las 16, 18 eh, muy buen temita que puso j muchas gracias que no los hablábamos en un principio del otro lado del vidrio y bueno le vamos a hablar un poquito de lo que le habíamos contado antes eh, la primer jornada que se hizo en la sede de UNDAP de Piñeiro allá en Mario Bravo la primer jornada tecnológica Emergente para el Desarrollo Socioproductivo eh, De esta jornada eh, participaron invitados por UNDAV eh, Porque solemos articular con ellos Así que estuvo muy bueno poder mostrar lo que hacíamos eh, La cooperativa Mitra Que es, es una cooperativa que está ahora eh, articulando también con, con el Plumerillo Con el Fogón Avellaneda También Provincias Unidas Eh, la Fray Luis Beltrán, la cooperativa tecnológica de aquí, de, de Suárez 421 Y la RTF El Fogón, que es la nuevecita cooperativa tecnológica de Avellaneda eh, Bueno, como les contábamos, esta jornada se llevó a cabo el viernes pasado eh, Y pudimos traer algunos audios de los compañeros que Si bien algunas experiencias ya las conocemos Ellos estaban mostrando... Eh, su trabajo en otro ámbito, ¿no?, en una universidad, y dieron a conocer a muchas personas más. Vamos, si querés, eh, JR, el primer audio, así conocemos a la cooperativa Mitra. Bueno, <risa> muchas gracias por invitarnos, y, bueno, mi nombre es Rubén Della Iglesias, pertenezco a una cooperativa de trabajo, estamos ubicados en Banfield, Eh, la cooperativa es Mitra, una sigla de matricería y tornería, repuestos para ascensor. Eh, bueno, hacemos ascensores y también reparamos. Eh, con la cooperativa Provincias Unidas estamos articulando en algunos trabajos, este, colaboramos entre nosotros. Eh, por nuestra parte hicimos algunas piezas de la, de la estructura esa que está ahí para unir. También este, hicimos un montacarga a, a la cooperativa Provincias Unidas y también estamos colaborando en repararle algunas máquinas que estaban en mal estado. Bueno, y ahí hablaba Rubén sobre Mitra, pero también las compañeras de, de las diferentes cooperativas Tuvieron su momento de presentación y las escuchamos. Bueno, gracias por la invitación. Eh, yo soy Débora, eh, soy parte de la cooperativa Provincias Unidas. Eh, bueno, también una cooperativa que funciona eh, en una fábrica recuperada eh, en herley Trabajamos en conjunto con las chicas, eh, el Fogón. Eh, mi nombre es Estela, eh, pertenezco en la cooperativa El Promerillo. Y m, trabajamos con ellos y con él, lo que nosotros sí. lo que hicimos fue, fue son lo que este ahí la la el almazonesto y las paredes las estructuras de las con paredes la, allá las no que que así no que estamos nuestro <risa> gran <risa> proyecto eso es una casa, así que por eso te tomos tenemos la fábrica que donde con ellos nos invitan Entonces, ¿trabajamos? No trabajamos, tenemos las máquinas ahí empezamos a trabajar así con darle voz de la parte de hermano. Bueno, mi nombre es Maduro Yonequínez, soy la cooperativa Plumerillo, eh, de la Los Pibes del Fogón en la Avellaneda. Eh, nosotros somos tres cooperativas trabajando en conjunto, eh, reciclando el panel, como ya dijeron las chicas. Así es, así es. Eh, ahora va a continuar Mayra, pero quería hacer un... Una salvación ahí cuando eh, Estela decía todo esto, ellos estaban en vivo. Tampoco se veía en el, vivo, en, el en vivo, pero eh, había estructuras en toda la muestra, en un salón grande. Había paredes de madera que todo eso está construido por eh, el fogón, el plumerillo y eh, la carpintería de Provincias Unidas. Que aparte hicieron eh, maceteros de pie, maceteros grandes, altos que estuvieron... Eh, en todo alrededor de la muestra entonces es como que toda la muestra estaba armada con esas estructuras ¿no? así que de eso hablaba también Estela para que se den una idea Bueno, y Mayra nos explica y desarrolla qué significan esta unión de tres, cuatro cooperativas con proyectos de futuro eh, de ahí nuestro proyecto a futuro se puede hacer casas con, con los palos reciclados eh, a la vez estamos agradecidos por la invitación y el laburo que hicieron las compañeras en el mar de todas las estructuras, acá está el que no ve, están hechos de, de pales, hay tirantes, hay um, chapas, que lo hicimos nosotros en la cooperativa Mitra, eh, y la idea es que que muchos de otros compañeros que están con problemática de habitacional puedan tener eh, sus casas con la, los pales. Casas con palets, ¿no? Qué importante que es esa autonomía de generar y reciclar los palets y convertirlos en paredes y en techo, ¿no? En techo para una familia. Eh, no solo poder rescatar eh, un, un bien básico, ¿no? Que necesita una familia, cómo llevarlo adelante con, con diferentes materiales que no sean los convencionales, y aparte poder articular con más cooperativas y lograr algo en común Haciendo cosas diferentes, ¿no? Y que con todo eso se logre un objetivo común. De eso también hablaban y lo escuchamos. Eh, al principio creo que a los chicos de vez, lo, lo de la casa son provincias unidas. Y después, eh, a medida que hubo la problemática de, de emergencia en sí de, a nivel nacional, eh, fue, bueno, nadie se salva solo y poder trabajar en conjunto. Eh, y eso es lo que nos fortalece el día a día, obviamente. Eh, el poder trabajar en conjunto, de... de el compañero también abrió la puerta, siendo que ellos son una metalúrgica solo de hombres. Eh, nos abrió la puerta, nosotros somos la mayoría de mujeres, de poder ir a participar y conocer su, su lugar. Así que está bueno porque que se abra en esas puertas y que no quede todo, eh, eh, que es lo que quieran, que no estemos solos. Bueno, no estamos solos. Como bien decía Mayra, eh, Provincias Unidas, una cooperativa de maderas, maderera, unida con las compañeras del Fogón, unidas con la cooperativa El Plumerillo y unidos con Mitra, eh, fortaleciéndose en sinergia, en, en, ¿no? en armonía para eh, lograr eh, la tarea que es, emprendieron, que es bastante importante, ¿no?, Sí, más allá de diferentes eh, productos que hacen, que son mucho más pequeños eh, ¿Cómo lograron pensar? Cómo, ¿Cómo surgió la idea de hacer una casa? no De decir, che, somos capaces Así que no, nos despedimos con este último audio de ellas Y después seguimos con la Fray Luis Beltrán El, el tema de la casa surgió porque tenemos compañeros Que la mayoría creo que no tenemos casas Entonces, y cuesta un montón hoy en día hacer una casa. Entonces, teniendo los materiales, teniendo, teniendo la oportunidad, entonces primero probamos, tenemos una casa que nos falta el techo, lo tenemos en Sarandí, en la costa Sarandí, ya lo, ya lo armamos. Está, está hecha. Simplemente tuvimos un premista ahí con el municipio, no, venido, no viene del tema, eh pero está todo. Y ya son más de tres meses y la casa está firme. Entonces, es posible. Entonces, la idea es saber que es posible hacerte. Tenemos todo para hacer una casa. Así que por eso nos gustó esta invitación, la idea de poder mostrar. Bueno, escuchamos ahí a Estela Discosky, compañera del cluberillo del Fogón Avellaneda. Eh... ...que, bueno, nos contaba sobre esto de las casas... ...y no solamente estaban estas cooperativas... ...que son de, de materiales que uno puede ver y tocar, digamos... Eh, ...sino que también estaban la, la cooperativa tecnológica RTF... ...que es del Fogón... ...y también la Fray Luis Beltrán... ...que es de aquí, de, de, de, de Suárez, y de La Boca... ...y ellos hablaban de, entre otras cosas... Cómo, ¿Cómo surge no cómo surgió la necesidad de generar este tipo de cooperativas en, en estos diferentes territorios? ¿En qué momento de, de la Argentina? Así que, empiezan por ahí a presentarse? Y en el momento más adelante de la pandemia vimos que la tecnología era una necesidad de vida o muerte. Ya sea para encontrarte, para conseguir trabajo, educación, eh, para estudiar, para lo que sea, para la salud misma, necesitabas la tecnología. Pero ¿qué pasa? En nuestros barrios, en los barrios como acá, como, como en la, la Universidad, como en La Boca, en nuestro caso... Esa tecnología está acercada, no llega. Y si llega, es muy cara, es impagable y es obsoleta rápidamente. Los pasadores claro. de barrio eran familias de 8 a 10 con un teléfono para estudiar, trabajar, todos los pibes de la casa. Entonces, ¿la, ¿el objetivo cuál era? Era transformar esas herramientas que de momento eran basura, desechos, que las empresas y el Estado no terminaban de ubicar y que encima contaminaban un montón, y transformarles, en con eso una herramienta para el trabajo, para la educación, para el burbu. La tecnología al alcance de los compañeros que pueden reciclar computadoras, eh, residuos, si se puede llamar así, tecnológicos, que ellos convierten en tecnología al servicio del pueblo. Así es, y eh, luego hablaban de eh, qué se siente poder ser parte de esa muestra, ¿no? de que se les ceda el espacio ahí en la universidad para, para mostrarse. Bueno, sí, es muy, es muy importante, ¿no? y nosotros siempre lo decimos cuando venimos acá, como la, la universidad, en particular la UNAD, es una trinchera para los que nos organizamos, para los que proponemos otra patria, otro mundo posible, y en este encuentro que además es entre estudiantes, y trabajadores, entre profesionales, y nos encuentra eso, ¿no?, como pensando y armando un futuro distinto. La tecnología proveyendo a los estudiantes, que quieren tener ese acceso a la tecnología porque la necesitan para presentar un currículum, para capacitarse, por, porque les interesa eh, todo lo que es esta era digital que trae muchas opciones y que es, eh, digamos, de lo que no quieren quedar huérfanos, ¿no? No quieren quedar huérfanos de esa tecnología. Y así como es importante eso, también no solo recuperar, ¿no? todo lo, el desecho tecnológico que le llega, sino cómo vuelve eso a, a, a circular, ¿no? Y a la gente que lo necesita, entonces eh, también la importancia de eh, el intercambio, así que vamos a escucharlo. Y nos encontramos, vamos? nos conocemos y sabemos que del otro lado hay otro como nosotros que tiene la misma cuestión, la misma dificultades, se está afrontando los mismos problemas. Pero que juntos y si nos organizamos podemos solucionar el tema de las tecnologías, como el tema del hambre, el tema de la vivienda, como todos los temas que nos aquejan. Sí. Guaidísima, buenísimo y eh, vamos a cerrar con este audio eh, muy Yo iría tímido, pero no tan tímido porque sabe de lo que habla eh, Pili, nuestra compañera querida del Fogón de la RTF, sí, que es Reciclado Tecnológico el Fogón, así se llama. Este nuevo emprendimiento, esta nueva cooperativa que va surgiendo también con el empujoncito y, y por suerte sostenidos también de la Fray Luis Beltrán que le da una mano enorme. Así que escuchamos la voz de Pili que se presenta. Y empezamos hace poquito, pero más o menos queríamos replicar lo que ellos están haciendo, pero en Avellaneda, ya que en Avellaneda también es difícil encontrar una computadora a precios populares, queríamos replicar esto y hacernos conocer y que todos puedan, al menos en el barrio, eh, que todos tengan una compu más o menos a precios populares. Y hace poquito empezamos y la verdad que nos cuesta una banda, pero con ayuda de ellos, la verdad que un montón, eh el trabajo en equipo, el tener ese compañerismo, el es eso. Bueno, ahí Pili destacaba el intercambio, el trabajo en equipo, el sortear los, las dificultades, los esfuerzos. Entonces recordemos, reciclado tecnológico, el fogón de Avellaneda, ahí está. Nos vamos a una tanda, pero antes de irnos a la tanda, les decimos a nuestras queridas oyentes y oyentes varones que escuchen y presten atención hoy. A esa mesa redonda, después de eh, digamos de la actividad del miércoles, de la movilización del miércoles, porque se va a desarrollar y se va a explicar muy bien cómo se, se consolida eh, los espacios de lucha que tenemos que, que tener en función de cómo se están consolidando los poderes, eh, prescindiendo de nosotros, pero nosotros vamos a prescindir de ellos. Yo lo con eso. Dona sangre.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 un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso el enfoque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 fm riachuelo la, la deja todo antes de col los guantes y ahora le damos la bienvenida hola lucero cómo estás acá Martíín y Mónica te saludan buenas tardes compañera compañeros ¿Cómo andan y acá no viendo todo lo que está pasando y, y tratando de comunicar en estos momentos la situación la, la cual están viviendo y que todavía tenemos compañeros ahí Para comenzar no antes de, de empezar a debatir sobre esto eh, queríamos decir que el gobierno decidió un camino dictatorial no para sostener un gobierno para una minoría en perjuicio de nuestro pueblo nacional preveíamos no previamoamos que esto podría llegar a pasar pero queríamos pensar que solamente eran Interpretaciones nuestras, ¿no? Que era lo que nosotros creíamos Pero claramente los hechos que están aconteciendo Nos demuestran que realmente hay una decisión Que es tiránica para sostener este modelo de país Debemos empezar a pensar entonces, ¿no? Las organizaciones, los espacios, los que venimos resistiendo A estar eh, en la altura o a un modelo adecuado ...para este modelo de, de gobierno tiránico dictador, ¿no? Que la única imagen que nos remite a, a este modelo es la dictadura. Un poco así, con estos conceptos, con esta con, con esta con con estas cosas que queríamos plantear... Uh -huh. ...vamos a hablar de, de lo que está pasando, ¿no? Un poco, Ale, yo sé que hoy ustedes estuvieron ahí... ...y que nos cuentes, ¿no? Eh, que nos cuentes... ¿Qué es lo que significa este nivel de tiranía? ¿no? ¿Qué es lo que se está planteando que es más allá del nombre mi ley? que es más allá del de, de personaje que está poniendo la cara para el modelo de país que es un saqueamiento y claramente una no soberanía de nuestro pueblo? Eh, yo creo que lo que vos planteaste muy claro eh, en, en tus palabras están todos los ingredientes Eh, que tenemos a disposición eh, para interpretar lo que está sucediendo. El tema es que, cuando lo dijiste al pasar, pero me parece que es central, eh, no creemos eh, que, que, la, que hayamos acertado, digamos, en la interpretación. Entonces, esa pequeña esa pequeña sorpresa de una cosa es decir que va a pasar esto, y otra cosa que esté pasando, que... <coughs> En esa diferencia me parece que nos cuesta organizarnos, nos cuesta responder a, a la actualidad. Eh, para ser más claro, digo eh, me parece que hay varias cuestiones en La primera, eh, eh, que el poder eh, es verdadero, que nosotros venimos hablando, el poder fáctico, desde hace mucho tiempo, eh, ya no necesita no necesita, eh, las instituciones. Lo que todos hemos estudiado en la escuela, formación cívica, o algunas compañeras que están ensayando sus primeros pasos en la carrera de Derecho, entienden como el Estado de Derecho, las instituciones y demás, siempre fue para regular la tensión entre el pueblo y los poderes dominantes, digamos. ¿no? Bueno, estamos en un momento actual en el cual el poder dominante no solamente tiene la, la sartén por el mango, sino que también no necesita de ese estado para dominar al pueblo con lo cual, para nosotros es una gran sorpresa, porque nosotros siempre pensamos que de algún modo había que llegar a las elecciones y ganar eh, el, el, el, las instituciones y cuando no pensábamos eso, pensábamos que a partir de, de la lucha armada fue en los 70, también podíamos llegar a conquistar el poder y, y tener otro destino para nuestro pueblo, hoy queda claro que el poder no está en las instituciones, no está en la Casa de Gobierno, esto lo hemos dicho hasta el hartazgo, pero hoy está muy claro que eso es así, eh, y que hasta podremos arriesgar que todo esto que se está discutiendo en el Senado, que si bien en el marco de las leyes está son leyes que promueven la peor de las miserias para nuestro pueblo, eh, que el gobierno no logre sancionar esta ley de bases, Uh -huh. eh, igual va a llevar adelante el plan que tiene porque el respaldo no está en las leyes no está en la democracia el respaldo de este gobierno está en lo más rancio de los grupos económicos ¿se acuerdan cuando hablamos ese pequeño puñado de hijos de puta, sí. que tienen el 1% de la riqueza del planeta bueno, esos son los que sostienen a este gobierno en ese sentido es una tiranía por no de las que estábamos acostumbrados nosotros de la dictadura anterior esto no se parece a nada Pero sobre todo porque cuando vos hablabas de dictadura, yo viví la dictadura y cuando estábamos en dictadura lo que pensamos era que vuelva la democracia para que se acabe con eso. Estamos. Hoy eh, estamos en democracia y no se va a acabar con eso si no generamos una democracia distinta que y ahí es donde está nuestra responsabilidad y lo que nos cuesta pensar distinto. Una democracia que se centre en los territorios, que se centre bien abajo el centro sea desde el pie, como dice la canción. ¿No? digo eh, Y eso nos cuesta mucho, porque todavía tenemos la ilusión de las instituciones. Y ahí creo que eh, a veces gastamos energía, gastamos tiempo, y hasta a veces arriesgamos la vida por algo que no que, que hay que empezar a hacer de otro lado. ¿No? Eh, creo que hemos, todos hemos tenido la experiencia de ver, eh, y estamos viendo todavía lo que está pasando en la plaza, y nos duele, nos duele profundamente cuando reunimos a nuestro pueblo, estuvimos allí eh, ya veíamos venir que iba a venir esta tormenta el dispositivo era feroz era sobredimensionado increíble, pero también era increíble la respuesta a nuestro pueblo eh, pero hoy también hicimos la experiencia de entender que lo que hay que hacer es laburar el territorio pensar el territorio y allí la relación de fuerza nos favorece Y eso es lo que nos cuesta todavía, porque ellos nos conquistan la cabeza haciéndonos creer que tenemos que seguir sumando poderitos para las listas internas del PJ, pensar en las elecciones del 25, pensar en las elecciones del 27, gente tratar, nos convencer que la lucha está dentro del Senado, está dentro del Diputado, y la verdad es perder bastante tiempo. Tenemos que estar ahí como está nuestro pueblo, pero tampoco también hay que tener la posibilidad de empezar a charlar y dialogar con nuestro pueblo y además de acompañarlo hay que mostrar con nuestro esfuerzo por el cual eh, vi eh, los posteos que hicieron hoy ustedes desde la Riachuelo, desde Suárez, mostrar que la resistencia está en los territorios, la resistencia se construye día a día en los territorios. Y esa es la, para nosotros esa es la, la batalla que hay que dar, es una batalla eh, que tiene que ver con cambiar el modo de pensar ahí eh esto me parece súper interesante nosotros venimos hablando no de, de de este sistema que que claramente es como decías vos no ahora que uno va aprendiendo un poco más o se va destruyendo empieza o oh, te te van diciendo bueno el estado y acá tiene que regir y tiene que ver cómo convivimos no y eso es un sistema de también de colonización que nos hacen creer y que todo el tiempo está inmerso en, en nuestra conciencia que eso tendría que hacer así, ¿no? porque, bueno, existe la ley existe la constitución, existen los derechos muchos eh, estamos en democracia eso tendría que cumplir, pero claramente no están demostrando que el sistema capitalista y que este modelo mundial eh, no necesita ya eso, ¿no? no, no necesita y que para dar cuenta de, de que creamos que estamos en democracia, que creamos que que, que sí lo necesitamos, tiene un, un modelo para, para ese sometimiento que, que es invisibilizado, pero que está, ¿no? Que es colonizar nuestras mentes, que es dominarnos, que es hacernos creer eh, que ese sistema tendría que estar, porque hasta muchos, muchos compañeros con resistencia y que tienen reclaro de cómo cómo tendría que ser el otro mundo que, que o una forma que nos incluya a todos eh, y trabajamos un montón eh, con un montón de compañeros que pero cuando hablamos la tenemos re clara de, de cómo tendría que ser, ¿no? Cómo tendría que ser nuestro barrio, uh -huh. cuáles son los derechos que nos faltan, pero después terminamos siendo colonizados porque pensamos que la definición se define en lo electoral o en quién derime o qué nombre o qué apellido es, pero al final de al cuentas nunca terminan representando verdaderamente los intereses que tendrían que ser, ¿no? Y este modelo que, que nosotros vemos que, que es mundial, eh, tiene esta ferocidad que es desmoralizar, eh, sacarnos las la alegría, sacarnos los sueños, colonizarnos cada vez más. Eh, pero también veo muchas organizaciones, muchos espacios, muchos que venimos hablando de otra cosa distinta, ¿no? De cómo cómo humanizarnos más, cómo, cómo comprendernos. ¿Qué más nos faltaría? ¿Qué, ¿Qué porque visibilizamos, porque y la unidad la sabemos, pero cómo más eh qué qué, ¿Qué qué qué pensás vos que que nos estaría faltando? O ¿en qué más o qué más tendríamos que profundizar? Eh, yo creo que es una cuestión de, de, de a ver, eh, hay una cuestión ahí de, de, de cierta tendencia, digamos, ¿no? Eh nosotros este proceso empezó hace mucho tiempo no es que empezó el 10 de diciembre este proceso comienza podríamos ubicarlo desde que en la argentina hubo un gobierno que, que se dedicó a dar vuelta a la tortilla y que pagó caro ese efecto que fue primero, los primeros gobiernos de perón digamos ¿no? que terminó con la, la, la, la revolución fusiladora eh, donde ahí comenzó una una agresividad fenomenal sobre el pueblo organizado digamos, ¿no? un pueblo que había elegido un líder y que lo había eh, puesto en el lugar de presidente y lo había rescatado de la prisión eh, a partir de allí empezó una lucha fenomenal eh, donde el punto más, más violento y cruel fue la dictadura militar donde perdimos muchos compañeros los mejores y, y a partir de allí entramos en una democracia con con una crisis dirigencial que no termina de subsanarse, que todo lo por todo lo contrario, eh si al 2001 estoy haciendo un poquito de historia con el perdón del profesor Martín, sí. que está ahí que está la semilla de esto, pero digo, ya al 2001 con una eh con un, que se vayan todos, como con el pueblo ya despierto y, y atento y entendiendo de que había una crisis fenomenal de la clase política. Bueno, eso eh, no logró no logró porque no había madurez todavía para, entiendo yo, para las organizaciones de nuestro pueblo, para llevar adelante el camino de, de, del gobierno popular, digamos, ¿no? Entonces eh, se logró cambiar ese, esos gobiernos eh, del neoliberalismo y volvió el sistema de representaciones con un intento de recuperar la clase política y nos entusiasmamos porque hubo años donde los gobiernos se parecían más a nuestro pueblo. Pero, eh, terminado ese periodo, volvemos a, a la situación en la cual el, los gobiernos ya no se parecen a los pueblos y la crisis de la clase política eh, y dirigencial atraviesa no solamente a lo que están en las instituciones, sino también a toda a toda, a toda dirigencia, digamos. ¿no? Es un problema de, no solamente un problema de la clase política, es un problema de los sindicatos, las administraciones populares, toda situación de organización tiene la dirigencia en crisis. Nosotros mismos estamos en crisis, nuestras organizaciones están en crisis y eso eh, hace que... vale eh, eh, eh, eh. eh, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás? No se sé si te escucha. ¿Ale? Ahí ahora tuvimos un problema técnico, ahora ahora les vamos a volver a llamar. Eh, estamos también, eh, hola Josué, con Josué Lucero, coordinador de la Fray Luis Beltrán ¿Qué tal? Buenas tardes, si pueden ser buenas de alguna forma a todos los oyentes En este en esta tarde compleja, muy difícil para, para nuestra patria, para, para nuestros barrios Donde eh, se profundiza y se ve cada vez más evidente ¿no? que lo que está sucediendo Que es que el hambre ya no se tolera Eh, que el pueblo está saliendo a reclamar por los derechos que nos están conquistando Mientras quieren instalar este este saqueo Legalizar el saqueo que ya vienen haciendo y que ya vienen profundizando hace tiempo Y que como decían ahí los compañeros No no es del último tiempo Sino que viene en una profundización de un sistema Que está en crisis y que, que está en deuda también ¿no? eh, Sí, así es Josué Ahí vamos a continuar con Ale Ale, nos escuchás Sí, sí, sí, cambié de antena. Perdón, eh, nos quedamos justo cuando estabas hablando de... De... De, la, de la potencialidad de nuestro pueblo, digamos, que es uh -huh. a partir de el poder dominante que vuelve a sincerar otras respuestas de otros compañeros, de otras camadas, que no están esperando que los que tenemos alguna responsabilidad terminemos de organizar y dirimir cómo hacer las cosas. Salen a lo chato que no les queda otra. Y eso me parece que es fundamental entenderlo, y vos preguntabas antes, ¿hacia dónde tenemos que dirigirnos con nuestras experiencias militantes? Es hacia eso no es ir a evangelizar y a contarle al pueblo que nosotros tenemos la lectura política y que cómo son las cosas, es al revés nosotros tenemos que ir a buscar a ese pueblo insurgente a esas nuevas rebeldías que están dispuestas a luchar y, y acompañarlos y seguirlos, digamos Eh, a veces tenemos una idea equivocada de nuestra militancia que es como que nosotros tenemos la claridad y tenemos que convencer a los demás. Esa es la realidad en este momento, compañeros. Me parece que tenemos que estar donde nuestro pueblo se revela. Eh, y no, no no es algo que estoy inventándolo. El lunes pasado estuve en la reunión de Uteba Avellaneda e inventó algunos con alguna supuesta capacidad que discutíamos acerca del sexo de Los Ángeles las compañeras que están en la olla. Dijeron, compañero Tenemos que salir a hacer una picada. Sí. Se acabó. Porque nuestro pueblo se está quedando de hambre. ¿Se entiende? Entonces, me parece que, que esas cosas eh, que hace palabras más silvestres, eh, más eh, eh, más simples, con palabras menos rebuscadas, eh, no le damos el valor que tienen. Y ahí están las próximas insurgencias. Ahí están las nuevas rebeldías. Es la gente que no no espera que sea bonito lo que se va a decir, ni que el, el burócrata de turno eh, no se escuche y nosotros le hablemos eh, pausado y con tranquilidad y, y lo respetemos como correcto. Pero no, no, eh, hay que salir a luchar y, y creo que la tarea hoy, la tarea fundamental de toda militancia es acercarse a esas nuevas insurgencias, tener la capacidad de captarlas, digamos, ¿no? Y salir de las roscas, salir de de la, del embellecimiento que nos produce embelezamiento que nos produce eh, la política del palacio y sentir que si nos habla eh, un diputado, nos habla un intendente somos más importantes que los demás eh, y si hablamos con palabras complejas y si hablamos de política partidaria, sentimos que sabemos más de política no, hay que ir a buscar respuestas simples eh, y tratar de, es el de que están llenas de acuerdo ¿no? Muy bien, muy claro. Muy, muy buena definición. A, al, esto es una asamblea radial, así que eh, pueden participar cuando, cuando gusten o hacerle una pregunta al compañero también, ¿eh? No, eh, muy muy claro. Recién eh, veníamos de, de después de, de estar allá en la marcha, de volvernos. Eh, estuvimos recién, fuimos a dar una vuelta acá por el barrio con unos compañeros que se están recién sumando a la cooperativa. Y, y la verdad que es eso, ¿no? es también la sensación de, de volver a lo básico. De, digo, salimos con Kristen que un compañero que recién se está sumando, que está aprendiendo con nosotros a armar la computadora, que se está recopando abajo también estando compañeros más tan eh, jorgito y Agu que están viniendo a aprender. Y la verdad que me parece que, que escuchándolos a ellos eh, uno ya, ya sabe por dónde por dónde tenemos que ir escuchando al compañero, escuchando a la compañera, escuchando al vecino, uno ya ya sabe cómo está la situación. Y la situación, lo que te cuenta los compas, es que esto está desbordado, que que, que no se soporta más, que, que hay mucho, mucho nivel de que hay algo que se necesita transformar, hay algo que se necesita construir alternativa y que es urgente, que ya la necesitamos. Entonces, en eso, acompañarnos, nos fuimos juntando, recién por eso fuimos a dar una vuelta nomás para, para también ver cómo estaba el barrio, y salimos con Cristian y a Cristian le iba saludando todos los compañeros, era era conocido por todo el barrio, eh, por todos los vecinos y me parece que, que, que ahí hay algo de, de por dónde y cómo y qué qué tenemos que hacer los militantes en este en este momento tan tan complejo, ¿no? La, las respuestas eh comparto ahí no no es que va a venir uno que, que te hable bonito y que te va a decir qué tenés que hacer o acá, o no es que tenemos ruta. que hay que juntar a las mentes más brillantes y entonces sino que ese desde las tripas, desde los sentimientos, que es lo que ya estamos sintiendo y que desde ahí tenemos que construyendo alternativa, por supuesto, eh, dar una una respuesta también política a lo que está pasando hoy, ¿no? Yo hoy también vi como como eso no lo que lo que claramente dice lucero, no hay que escuchar que, que el pueblo sabe perfectamente cómo ir construyendo los caminos para ir resistiendo y y, y ir creando otra alternativa, pero también hay una parte que del pueblo que necesita que le, le demos ese aliento no porque no Totalmente. creen no creen no se creen capaces de. De poder definir la historia no de, de poder decir yo construyo también este camino o al margen no si no tenés un rol o un cargo o algo si no estás en el estado uh -huh. no sos parte y no puedes dirimir eh, o pensar cómo es el proyecto de país que queremos yo veo, veo, veo claramente esas dos cosas que también hay unas vos vos hablas con vecinos que que saben perfectamente cómo y pero no no creen no se creen partícipes de de la construcción, ¿no? Yo creo que ahí tenemos dos, dos cositas. Totalmente. Aparte porque, como decía Ale, las estructuras están en crisis. Todo lo que era una estructura en este momento está en crisis. Entonces, la respuesta, el nuevo sujeto, este sujeto emergente, que lo estamos viendo, que está, que, que se está manifestando, que es el que se va solo a la... A, la, a, la, ...a las movilizaciones, por ahí no tiene una gorra, por ahí no tiene una pechera, por ahí no tiene una bandera... ...pero tiene un sentimiento, y nuestro pueblo está respondiendo a eso... ...y más más distinto de lo que nos quiere hacer pensar que nuestro pueblo está triste, está demacrado, está en crisis... ...porque las estructuras están en crisis, nuestro pueblo sí está encontrando respuestas alternativas, genuinas... ...desde distintos lugares, ferias trueques desde distintos lugares se está encontrando una alternativa para poder combatir contra un enemigo que obviamente es mucho más mucho más grande que él así que nosotros compartimos mucho la lectura que, que, que compartió alejandro ahí aprovecharía para también para, para preguntarle en, en, en esto de que nuestras estructuras están en crisis y que obviamente la respuesta está saliendo eh, desde el territorio ¿Cómo nosotros podemos seguir alimentando este nuevo sujeto? ¿Cómo podemos llegar a, a, a, a, a, a com comunicarnos, a conectarnos con este nuevo sujeto y nosotros también transformarnos en ese nuevo sujeto? ¿Cómo lo entiende Evo o cómo lo entienden ustedes, Lucero? Eh, eh, bueno, eh, ahí tenemos eh, algunas eh, tareas pendientes, algunas dificultades. Eh, en principio es... Eh, saliendo del confort de lo conocido, saliendo de lo que habitualmente entendemos que, que es nuestro lugar de militancia, que a veces termina siendo un, un ir a una oficina casi, no aunque no, aunque no tengamos una oficina. Eh, volver a recuperar la calle, volver a salir, volver a articular, volver a ser parte de un tramado de un de, un de, de, de bien abajo eh, y, y escuchar. Yo creo que es un tiempo para, para escuchar y dinamizar lo que, lo que surge. Hoy mismo, hace un ratito nomás, eh, el puente de eh, Nicolás de Avellaneda está cortado. Yo pensé que era parte un dispositivo policial para evitar, ¿no? La cosa eh, supernatural, ¿no? Para, para evitar que entre gente a la ciudad por el conflicto que se está dirigiendo en el Congreso. Y resulta que el puente de Avellaneda está cortado por un pibe, eh, por, por la familia, y los amigos, los vecinos un pibe que no recibe la medicación. Eh, ¿y, quién, y, ¿y quién podría pensar que el pueblo se organizaría por eso y cortaría un puente, ¿no? Bueno, eh, antes parecía eh, que solamente se cortaba el puente por comida en los 90, ahora la gente toma eso como una herramienta y más allá de ser o no de una organización eh, los, bar los barrios se organizan y salen a luchar por, por sus necesidades digamos. después podremos discutir si hace falta más más organización, si tiene que mejorarse que seguramente sí que si se tiene que tener en cuenta un montón de otras cuestiones eh, estratégicas pero el impulso de nuestro, pueblo, de nuestro pueblo a resolver ante la indefensión eh, está vigente, digamos ¿no? y claro, como decía Moni al principio, eh, gran parte del acoso, gran parte de la estrategia del enemigo es quitarnos la, la voluntad de lucha eh, y adormecernos Pero también lo hicieron eh, otros gobiernos que no eran tan enemigos, ¿no? Uh -huh, y diciéndonos, uh -huh. quédense tranquilo que nosotros lo haremos por ustedes, ¿no? Okay. Eh, bueno, esa es la estrategia del capitalismo. Eh, ofrecernos la comodidad a cambio de quedarse ellos con, su, con una parte de la soledad. Hasta ¿no? tal punto que cuando nos quedamos sin plata, sin comida, sin trabajo, eh, ya la comodidad de casi la vuelta también tendríamos de vuelta cambiar espera cambia. eh, eh, perdón luz se te cortó cuando dijiste de vuelta y ahí se cortó bueno ahí de nuevo con lucero que pa ahí para para que nos dé, dé su mensaje final para poder despedirlo y po poder eh, dejar lo que pueda hacer con sus distintas actividades hola Ale, nos escucha Hola, hola, aquí nuevamente, espero con mejor señal ahora. <risa> bueno Ale, ahí decíamos que, que nos puedas dar, eh, eh, si querés, un, una última visión, un último testimonio de, de lo que quieras, de lo que te haya quedado pendiente, eh, así ya te dejamos eh, seguir con tus actividades. No, en principio, eh, acompañar eh, desde las prácticas concretas, eh, hoy con estuvimos allí en Plaza Congreso eh, participar eh, eh, siempre es una responsabilidad eh, tan, tampoco es ir de picnic o sea que hay que estar atentos hay que estar cuidando al, al, al compañero me parece que ese es un punto central de nuestra militancia no es que nos gusta exponer a los compañeros tenemos que cuidarlos y para cuidar a los compañeros y a las compañeras es necesario planificar, eh, tanto cuando uno va a, a la Plaza Congreso, como cuando sale a hacer una pintada, como cuando se organiza para para poder generar sustento para nuestros compañeros y compañeras, digamos. ¿no? Todo requiere un, una idea previa, colectiva, un pensamiento, una planificación, eh, con la tranquilidad de que estamos en un tiempo histórico que quizás... Eh, Eh, algunos no llegamos a ver el cambio definitivo pero lo, nuestros pibes, los más jóvenes tienen la chance en sus manos de ser parte de, de ser protagonistas de un momento que nunca antes había visto